Acá con el saludo típico, buenos días, buenas tardes, buenas noches, esto es Hora Libre, Hora Libre que sale por Farco Satelital para diferentes puntos del de país, este es un programa que depende del programa socioeducativo REC, Red Escuela de Comunicación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y estamos acá. Con un montón de chicos eh, Estos chicos ya están en quinto año En una escuela muy cercana eh, Acá en el barrio Desde donde hacemos eh, Hora Libre de Farco Que es Villalugano Los chicos son del barrio de Flores Y se van a presentar Cuéntenme primero su nombre eh, A qué escuela pertenecen Y qué es lo que hacen haciendo radio en la escuela Bueno, antes que nada, buenos días eh, Me llamo Tomás Río Y hago Radio Rec porque me gusta, porque me hace bien, porque me libera un toque y la paso bastante bien. Bueno, muy bien Tomás. Eh, al lado de Tomás, ¿quién está sentada? Eh, yo soy Nadine Granata y también voy al Cortázar y hago rec porque me divierto mucho y también me sirve para liberarme, me gusta. A tu derecha, a tu izquierda, perdón. <risa> a mi izquierda. Hola, yo soy Nazarena Grimoldi, también estoy en el Colegio Julio Cortázar y básicamente por lo mismo, conocí REC en este quinto año y es algo que disfruto mucho hacer, que me gusta. Hola, soy Agustín Martínez. Este, este programa REC está bueno porque es una nueva experiencia y una nueva forma de acercar a los estudiantes a lo que es eh, la radio transmitir en radio. digamos uh -huh. Muy bien, muy bien. Hola, yo soy Galo Vázquez, también de Julio Cortázar, y bueno, me metí a rey siempre me gustó la radio y quería ver lo que era vivir esta experiencia. Eh, bueno, soy Brenda Porjolovsky y llevo dos años haciendo esto y todavía sigo teniendo la voz muy baja, pero bueno, me gusta bastante esta experiencia de vivir lo que sería una radio más cercana y porque pe pensás que es importante comunicar y comunicar desde la voz de los jóvenes, que es lo que vos representás y todos tus compañeros acá en la mesa sí, pienso que es importante, pienso que está bueno, es una experiencia única y Uh -huh. <risa> bueno, bueno, les comento Quienes estamos haciendo hora libre De la parte de los más grandes eh, Mi nombre es Eva González García Soy un eh, Una persona más Una profesional más que Estamos haciendo acá en eh, Eh, el trabajo de REC en las diferentes escuelas eh, primarias y secundarias del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, eh, reemplazando en, en, en este espacio a Cristian Gauna eh, que bueno, ahora vamos a explicar también por qué, porque eh, los chicos están en quinto año, están con un régimen de eh, trabajos y que nos van a contar un poquito de qué se trata esto de los semipresenciales en quinto año en esta modalidad, en la Escuela Julio Cortázar, que es la Escuela de Educación médica de eh, media, perdón, número 1 eh, del distrito escolar 2 eh, y eh, está coordinando eh, eh, los controles eh, Néstor Cortés eh, y ustedes han sido acompañados durante todo el año por una profesora de la escuela que es una profesora muy especial ¿Cómo se llama? Sandra, ¿sondrita? Sandra Bonavita Sandra Bonavita y por vos Eva también o sea, bueno, y... otra gran profesora Bueno, está bien, eso que no les pongo nota ¿eh? ¿No? Así que te debo decir eso ¿eh? Que es un piropo pero es mutuo Porque bueno, hemos logrado un excelente Grupo de trabajo Hoy una de las compañías no pudo estar Así que le mandamos un beso, que es Charito Y cuéntame esto de los semipresenciales Para que eh, la gente Que vive en otros lugares del país eh, Sepa como una de las modalidades De cursar el último año De la escuela secundaria, ¿cómo es? Y mira Básicamente los semipresenciales Consiste eh, en que Dejás de ser alumno regular eh, el, Se da en el tercer trimestre Las materias Casi todas las materias eh, Se dividen Te dan tutorías obligatorias A las que tenés que ir presenciar ir ¿Y cómo es ¿Como una agenda que ustedes llevan? ¿Van todos los días a la escuela? ¿No? Mm, ¿Cómo es? No, no vas todos los días al, co al colegio O sea, te dan fechas determinadas Y horarios determinados claro, Igual Como que terminás yendo todos los días, quizás solo una hora o media hora variando y todos te dan trabajos para ir mm -hmm. ¿Y qué mm -hmm. creen que eso estimula? ¿El compromiso? ¿El despegarse un poco de la escuela secundaria y prepararse para la universidad? ¿Cómo es? Yo creo que es una herramienta muy buena para la universidad. A repetirlo un poquito más alto, Brenda. Creo que es una herramienta muy buena para la universidad. ¿Por qué? Porque en la universidad vos tenés que ir por ciertas materias y tenés que trabajar con personas que quizás no conoces Y no tienes esa relación de ir todos los días yo yo creo que más que nada apunta a, a, a la independencia tipo de, de, de, del alumno de que se vaya independizando a poco siendo un poco más auto autónomo siendo un poco más autónomo y, y haciéndose no cargo mata ¿no? no. ah, bueno. <risa> y haciéndose cargo de, de lo que le toca a si no vas a las tutorías, te lleva la materia. Si no estás en ese trabajo, te lleva la materia. Sí, es como la facultad. Es una forma también de aprender a organizarse, digamos. Porque a partir de que tenés las tutorías, te aprendés a organizar vos solo y no tenés a los profesores atrás que te están diciendo bueno, el trabajo, el trabajo. Sino que es todo por tu parte. Sí, también de cómo organizarte en grupo, de cómo manejarte y como medianamente tener trato o comunicación para con tu, para con tus compañeros. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Porque y es el hay... mayor problema. Ah, <risa> en sí. en grupo es el mayor problema. Yo creo que es un, de un desafío, un desafío porque bueno, ahí se juegan todos los compromisos de uno individualmente con la materia y después grupalmente para eh, también si no me gusta tanto, igual no, la tengo que aprobar igual y tengo que ayudar al compañero bueno, de eso se trata después también el mundo del trabajo, ¿no? Así que es un proyecto muy bien pensado y bueno, felicitamos a, a la escuela por ello. Eh, les vamos a contar que a través de Farco satelital nos van a poder estar escuchando por estas eh, vías donde ustedes pueden eh, bajar el programa, escucharlo, eh, apenas lo, lo suban a la red y... Eh, a través de www.programarec.com.ar Y acá me va a ayudar eh, Tomás, porque también hay otras vías de comunicación. Como por ejemplo, oralibre.programarec.com.ar Y si no, también nos podés eh, seguir por Facebook con todas las novedades al día y semanales en Programa y Rec con letra mayúscula. ¿Mm? Las, tres, eh, eh, las tres letritas, Rec sí, no. con mayúscula si no también por donde Tomás También nos puedes encontrar por www.farco.org.ar. Uh -huh. Y después tenemos una, un listado de radios que repiten eh, hora libre y bueno, nos pueden escuchar en diferentes partes del país. Por ejemplo, en FM Educativa 92.3, Río Gallegos de Santa Cruz. Y en FM La Nueva, Formosa Capital. NFM La Posta. Moreno, Provincia de Buenos Aires. FM Raíces. La Plata, Provincia de Buenos Aires. Radio Comunidad. Villa Lubano, Ciudad de Buenos Aires. También en Radio Cultura. Desde Santa Fe. Y Radio Cultura Santa Fe, wordpress.com.ar, que bueno, es la misma radio, perdón. Claro. <risa> eh, luego también nos puedes encontrar en Radio El Aguilar, Provincia de Jujuy. Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta de, Ciudad de Buenos Aires Sino también en Radio Luna Azul Desde La Humahuaca, provincia de Jujuy Es que no es La Humahuaca, no le ponga Martín eh, Es Humahuaca Muy <risa> bien al norte, muy bien Y FM Mural de Río Negro, Chipoleti Muy bien, bueno, hechas las presentaciones eh, formales para que todos los que nos quieran escuchar puedan escuchar hora libre, vamos a pasar al tema del día. ¿Qué decidieron trabajar? ¿Qué decidieron investigar? ¿Cómo fue el proceso eh, de selección del tema del día de hoy? Y fue un proceso complicado, creo. A ver, ¿por qué? Creo que fue el programa que más nos costó, o oh, no, Nacho. Y en parte nos costó buscar un tema sobre el que hablar, pero en una de las tantas reuniones nuestras del programa en el colegio, comenzamos a tratar el tema de, de las pasiones y lo que a todos nos gusta hacer y, y toda la bola. Pero sin embargo era muy complicado hablar sobre todo lo que cada uno hace. Y comenzamos a inclinar por el lado de cómo las pasiones se puede convertir en un fanatismo. O sea, cómo algo que te hace bien a tu persona, o a sea, que es saludable, puede convertirse en algo malo. Uh -huh. o sea, ya que te aprisiona De lo que realmente Tenés que, que prestarle atención uh -huh. ¿Y Por un lado ¿Y ustedes conocen a amigos A compañeros O a amigos de sus padres Compañeros de rec Compañeros de rec <risa> Que ustedes ven Está entre el límite entre Después lo vamos a definir un poquito más Este objeto de estudio que ustedes eligieron Que son las pasiones Entre la pasión, el, el fanatismo, la locura Vamos a indagar un poquito sobre eso, si tienen alguna anécdota para contarnos. Y bueno, yo acá al lado tengo, mío sí. tengo una fanática extrema de Calle 13, completamente loca por por todo lo que es ¿Qué hace René. Por, eh, ¿Qué 3? hace por Calle 13 que no haría una persona común que le gusta escuchar al mejor a Calle 13? Y estar parada en la puerta del Personal Fest sin poder entrar escuchando a René. Desde donde se pueda. no, no conseguimos sabe. entradas o oh, están muy caras? ¿Qué pasó? No, no, la, las entradas están mil pesos por ahí y no. Pero eh, como que hay una locura que es buena y es sana. Yo, eh, no es para justificar. O sea, no, no, no, no. Creo que no. No, no, pero eh, si te hace dependiente lo que vos seguís, ahí estamos en un problema. Pero si podés seguir, o sea... No me, no me puedo definir yo misma igual uh -huh. Pero Pero eh. lo malo sería que te haga muy dependiente uh -huh. ¿Y algún amigo del papá Que ustedes lo vean Que va a la cancha eh, todos los fines de semana Que a lo mejor Mi, mi hermano por ejemplo Es un enfermo de Vélez Y eh, por ejemplo Es un club de la A, ¿no? ¿Vélez? Sí ah. <risa> Por ejemplo, el, el tipo va con pantalón largo de Vélez aunque haya 40 grados de calor o haya Pero que eso es una cábala, ¿cómo es? No, no, no, claro. lo, yo lo, lo llamaría una cábala, no, todo por Vélez, él piensa que porque Vélez, él tiene el pantalón largo ve va a jugar mejor, pero eh, No le funciona. Obviamente no, no viene no, funcionando. No, no, no, no, no. no vamos a seguir susceptibilidades, pero Yo tengo acá eh, tengo mi tío que es este decir fanático me parece que es poco de independiente. Eh, que va, cada vez que juega va y si no puede lo mira, cuando fue padre, creo hace uno dos años creo. <risa> este... ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? La bautiz ¿Bautizó a no, no, la cancha? No, no, no apenas, creo que cumplió, apenas cumplió el año del hijo ya lo escribió como socio en independiente, ya con... Sí. Con toda la inocencia Hay gente que sale casi de la panza con el, el, el, el carnet del club del De que hecho, los son me, me quiso a mí me quiso meter en lo que es eh, independiente Creo que no, no me metí, no me gustaba el fútbol Y viste ya me miraba con cara de... No, no, no puede <risa> <salir>. Mal ambiente <risa> <risa> Así no Una enfermedad va. Bueno, bueno Y estuvieron indagando y estuvieron investigando Porque bueno, nosotros estamos planteando lo de un desde un punto de vista de lo cotidiano, desde lo que nos puede pasar eh, eh, a diario eh, conociendo a personas o personajes, ¿no? Porque a veces se terminan convirtiendo en personajes por las eh, eh, las cosas a veces que son simpáticas que hacen y a veces no. Entonces eh, tratamos de definir este tema de una forma más profesional. ¿A quién recurrieron? ¿A quién indagaron? Bueno recurrimos a una psicóloga barra profesora de nuestro colegio soledad gonzález quien nos dio que nos ofreció una entrevista explicándonos los términos de pasión de fanatismo y como mediana o sea cómo se fusionan entre sí más o menos y nada y de dónde eso podrían hacer y Todo eh, lo que abarca Muy bien, les parece que Escuchemos eh, parte de la producción eh, A la licenciada Soledad González Hablando de qué? De las pasiones y el fanatismo Muy bien, vamos eh, Sí, el fanatismo es una de las formas de la obsesión Vos hablabas no sé si puedo hablar ahora de lo que me dijiste antes, de las sí, pasiones. Sí, sí. Ah. Bueno, porque hay un tercer concepto ahí, entonces, en fanatismo-obsesión, que sería la pasión, ¿no? Eh, diferenciar pasión de obsesión y fanatismo hacia grandes rasgos, ¿no? Como hacer dos grupos. Por un lado la pasión y por otro lado el grupo de las obsesiones y los fanatismos. La pasión estaría más del lado, digamos, de si uno quiere, de la salud mental. Son conceptos distintos, la pasión no hace la psicopatología, las obsesiones sí. Digamos, estar del lado de la pasión o tener pasiones es vital, es algo necesario para la vida, es importante tener pasiones, ¿no? Mm. Eh, las líbido, ¿qué, qué, ¿qué significa tener pasiones? Es cierta energía mental que nosotros llamamos líbido, puesta en determinadas cuestiones de la vida, que puede ser una persona, como puede ser un vínculo, como puede ser cualquier tipo de objeto, ¿no? En esa diada entre sujeto y objeto... Pues ese objeto puede ser una persona, como puede ser una actividad, como puede ser una cosa. Tener pasión por algo o por alguien es necesario y es importante para estar vivo. Diferencia, ¿cuál sería el límite? Me parece a mí que el límite es cuando vos no podés distribuir tu energía vital en otra cosa que no sea ese objeto. Determinadas personalidades eh, tienen ciertas eh, ciertas tendencias por así decir que se van forjando desde el principio de nuestra vida de toda nuestra historia van generando cierta estructura de nuestra personalidad que hace que sea más propicio tender en, en las relaciones de objeto como dije antes con una actividad con un trabajo con una persona tender a relaciones que sean más obsesivas sí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 donde, bueno, definía un poquito esto de qué es el tema de las pasiones y las obsesiones. Eh, ¿Qué pudieron sacar en limpio como para, eh, a ver, eh, que todos lo entendamos mejor? ¿Qué diferencia encuentran? Bueno, ella hablaba más eh, académicamente, pero básicamente lo que podemos sacar de esta entrevista es lo que les explicaba anteriormente, que la, un, tener una pasión para alguien es saludable porque te motiva a, o sea, a levantarte, a ponerte las pilas, a superarte y a conseguir lo que vos quieras. Pero ya cuando esa obsesión, se esa pasión se convierte en una obsesión, perdón, o sea, pasa a otro término término más grave, porque el tener una obsesión es, tipo, ya estar fijándote mucho en eso, este estar justamente obsesionado por eso y dejando de lado las cosas que capaz realmente son importantes. Uh -huh. eh, la licenciada lo, lo nombraba como el motor vital, el motorcito que nos... Eh, eh, Nos moviliza a hacer aquello exacto uh -huh. que más nos gusta hacer no pero sin perder de eje no todas las actividades que nosotros tenemos que hacer eh, cotidianamente no eh, qué motorcito vital tienen por acá cuéntenme cuáles son sus gustos personales más allá de de orden de rené que Yo nos antes, antes de, quería a ver, a ver. no porque cuando estamos hablando de esto de tipo tenés? de las pasiones y el tema de la, de la obsesión Eh, creo que hay veces que es algo muy difícil de manejar Por el, por el tema de, de que es un sentimiento muchas veces O sea, la pasión es un sentimiento Y, y a veces tener sentimiento por algunas cosas Te llegan a, a estar obsesivo por esas cosas Pero, o sea, yo no lo, no lo tomo tan negativo quizás es, Ese es mi punto yo creo que la uh -huh. Creo que la obsesión muchas veces puede ser malo Pero también muchas veces es algo es una expresión del sentimiento que tenés por, por, por esa cosa. Uh -huh. A veces uno es perfeccionista, meticuloso, eh, dedicado a esa pasión que Son uno tiene. Son distintos tipos de obsesión también. Claro, el tema es cuando uno pierde el eje y eso, o sea, te impide dormir, te impide comer, te impide relacionarte con los demás, creo que lo grave va por ese camino, claro, ¿no? Que te eh, enajena. Esa es la palabra, o sea, te saca fuera de, de vos. Un ratito está bien. Pero el tema es cuando se confer, o sea, se configura como el leitmotiv de, de tu, tu vida, vida. ¿Mm? ¿sí? Pero bueno, eh, gustos personales. Gustos personales de, uh, eh, así, pasión de vida, música y la radio. Bueno, qué bien. <risa> qué bien. Qué bien. <risa> Debo decir que acá Tomás, eh, no, a veces va y viene en el taller, porque él tiene que hacer varias cosas en la escuela, ¿no? Tiene que atender a varias situaciones en la escuela. Imagínense todo lo que le pasa a un adolescente en la escuela. Entonces él entra, sale de la hora de que es una aula taller, que es una aula eh, muy abierta. Bueno, él a veces está más de la puerta para afuera que la puerta para adentro. Pero cuando se prende la luz roja, Tomás yo, yo estoy. está... Exacto uh -huh. La eh, No, mi pasión Bailar y actuar ¿Qué bailas? Eh, ritmos urbanos Bien ahí ¿Y cuál el, el que el te gusta más? Eh, no, es que me encantan todos No puedo elegir Es reggaetón, hip hop Esos son los que más me gustan Después hago igual break dance y todo eso pero uh -huh. Muy bien eh, No, a mí me gusta salirme fuera de lo que es lo formal Y por el lado de circo De la trapecia, croacia Y todo eso es Bastante liberador qué para lindo, mí. Me gusta que lindo, no te da miedo, ¿no? Colgarte por No, al contrario, ir colgada todo el día. <risa> <risa> Tenemos una monita acá del <risa> tipo. Bien, Agustín. Este no, pues lo mío sería más este, más cinematográfico, hacer cortos eh, técnicas de filmación la verdad es un estilo de vida ya, eh. bueno, de eso sé que tenemos preparado el, los bloques mm. eh, que continúan al, al, algunas entrevistas, algunas in investigaciones que estuvieron haciendo acerca de esta temática muy bien, muy bien bueno, a mí como Tomás también me gusta mucho la música y bueno más que nada de escuchar y Saber de instrumentos, cómo se tocan, cómo se llega a algún sonido. Está ah, bien, muy bien, muy bien. Qué lindo. Y, ¿Y acá? La lectura. Me gusta mucho la lectura y todo lo que tiene que ver también con el anime y las cosas que me Está bien, de la eso, de literatura también vamos a hablar más adelante Y bueno, hoy nos está acompañando y haciendo la gamba una, una amiga que trajimos de, de colada, Malena Que está acá y que se está riendo y nos está haciendo la gauchada de sacarnos fotos y grabarnos un poquito ¿Tenés alguna pasión vos? Acércate También escuchar música y bueno, yo toco un instrumento que es la batería Y bueno, no sé, eso me encanta, es muy liberador, pero muy. Claro, sí, porque ahí bueno, sé, eh, es un instrumento que también eh, uno tiene que ejercer como uno está, nada, fuerza. No, exacto, exacto, fuerza brazo. de brazos, fuerza uh -huh. de brazos, pero y buen ritmo, ¿no? Porque si no una batería sí, mal tocada, sí, creo que lo peor que uno no, de lo peor es la metralladora. Claro, sí, sí, sí, sí, es un sonido bastante molesto y sobre todo para los vecinos, ¿no? digamos uh -huh. eh, algo más enacha eh, y nadie de la licenciada Soledad González eh, para cerrar un poquito el tema, tenemos un segundo track ¿no es cierto? Ah, sí. un, un segundo track que habla especialmente sobre el fanatismo bueno, lo escuchamos Néstor gracias Por ejemplo, el objeto por el cual son fanáticos Exacto, son hay fanáticos, digamos, del deporte Hay fanáticos de los autos de carrera y fanáticos de, eh, de no sé, de bandas, de música De los hay... muñequitos Jack Ah, bueno, por ejemplo, Ajá. de los muñequitos Jack Sí, sí, de todas esas cosas de juguetes Hay un montón de fanáticos. De todos modos, los llamamos fanáticos. Una cosa también está bueno decir esto, ¿no? Eh, nosotros, en eh, Buenos Aires en particular, y la Argentina en general, es una es una sociedad muy psi, ¿no? Entonces utilizamos muchos eh, conceptos, ¿no? Del ámbito psi para hablar en nuestra vida diaria. Entonces, por ahí estamos diciendo, bueno, son fanáticos y habría que ver si realmente, ¿no?, eh, digo que sea, que es una forma de decirle a la gente, "Ah, sos un fanático, sos un obsesivo", sí. ¿no? Eh, de ahí a pensarlo en términos patológicos es otra historia, eh. Sí. Cuidado con eso, no es que porque hablamos así, esa persona realmente es un fanático, es un, es un está obsesionado con eso. Depende de lo que les dije al principio. Sí. Si esa persona puede poner energía en otras cosas de su vida, no. Sí. yo quizás me quedo con esta frase del final de soledad no si uno es capaz de poner energía ¿no? en otros ámbitos de su vida más allá de lo que no se eh, gusta eh, hacer y que nos apasiona y bueno nosotros podemos vivir la pasión como ese motor vital pero si no bueno eh, se, se transforma en un serio problema que bueno a veces conduce a, a tratamientos eh, psicológicos eh, muy serios y muy importantes no luego eh, por qué le Nadie, nadie nombra con una pasión a la familia, capaz. Y eso es algo... ¡Uy, es qué profundo! Un... Bien. No, porque ponerle que la familia es un motor revital de las personas. Y nadie lo nombra como una pasión. Y hay gente que es reapasionada de su familia. Bien. No? bien, bien Quizás sí. no lo nombramos porque no es así. No. Ah, no, no. <risa> bueno eh, en, en algunos casos no, en algunos casos se da y en algunos casos no no las familias modernas a veces eh, eh, están rotas por porque bueno eh, se distancian eh, diferentes miembros por diferentes motivos y a veces uno no lo piensa así pero eh, si independientemente de esas rupturas o fragmentaciones eh, se llevan bien y son capaz de llevar adelante no eh, esto de acompañarnos en la vida en eh, Literalmente bueno, eso podríamos decirse que es una, una pasión ya asumida, uno ya la tiene incorporada, automatizada. El... Claro. Eso claro. eso mismo iba a decir que como que ya lo tenemos tan adentro que no es que lo nombramos cosas particulares que hacemos fuera de nuestro ámbito familiar, pero la familia es obvio que va, por lo menos para mí es indispensable, pero sería lo primero. Pero no sería una pasión, o sea, sería justamente quien te acompaña y quien te da el motor como para realizar y hacer esa pasión y poder efectuarla, creo. Uh -huh. vos, vos lo nombras como una parte más de que te ayuda a llevar adelante inclusive tus pasiones, ¿no? Claro, quien te acompaña, ¿no? Eh, como la familia una pasión. Una especie de complemento. Uh -huh. un para el al <risa> <risa> está bien el juego de palabras eh, vamos a hacer un recredito les parece bueno, eh, no. tenemos ahí preparado un tema musical que ustedes seleccionaron díganme anunciémoslo y díganme porque les gusta tanto a ver vamos a escuchar yo nadie va a escuchar tu remera justamente de los redondos es un gran tema del de sí de octubre y nadalá lo disfruten bueno allá vamos a escucharlo seguimos con Hora Libre Farco por Farco Satelital Y bueno, abordando el tema de las pasiones Con los alumnos de la escuela Julio Cortázar Del barrio de la Ciudad de Buenos Aires Del barrio de Flores eh, Tenemos mucho sobre la mesa Vamos a tener que apretarnos un poquito más eh, A la hora de disfrutar eh, Este programa porque hay muchas Investigaciones y demás Entonces, uh -huh. eh, nada, los chicos que los apasiona Que son tanto Agustín como Galo eh, El cine eh, Estuvieron haciendo una serie de entrevistas Le podemos contar a la audiencia aquí que entrevistamos y que tenemos preparado. Tenemos a Carlos Caymacamian, el director de la, una de las últimas películas de Dalín, eh, que se llama Delirium Argentinum y este otro director Ernesto Bardito, que es un director bastante conocido de documentales. Este, nada, de nos contaron eh, sus experiencias, sus formas, por qué eligieron lo que eligieron, eh ...si lo llamarían pasión a eso, que, a eso que hacen diariamente como trabajo... ...y nada, la verdad muy muy copado todo... Bueno, muy. a veces eh, está bueno contarles ¿no? a otros a, eh, estudiantes que hacen como ustedes radio... ...que quieren hacer radio... Eh, esto de la preproducción, ¿no? cómo conseguir una entrevista de una persona que pensamos que es interesante para el público Dónde realizamos eh, eh, esta primera entrevista, la de Carlos Camacamián eh, Que es el director de la última película de Ricardo, en la que protagoniza Ricardo Darín eh, Que se llama Delirium, Delirium en Argentino eh, Dónde realizaron la entrevista, cómo lo conectamos, cómo fue eso Bueno, al principio de todo cuando elegimos este tema la, la meta era llegar a Campanera Ajá. pero se hizo muy lejano y no pudimos exclusiva no acceder Pero qué mejor que Carlos, ¿no? O sea. sí. <risa> <risa> <risa> bueno, fuimos por las películas que se habían estrenado y nos gustó Delirium y bueno, lo contactamos eh, y no... No tuvimos un muy, muy buen lugar para hacer la entrevista, fue en, en un parque. Fue un poco delirium, ¿no?, la entrevista, pues, sí. porque no nos eh, encontramos, eh, nos pusimos una cita a un lugar y, bueno, andábamos todos cerca de la, la zona Bastante, del barrio de, de Caballitos, Flores, ¿cómo eh, fue eso? A ver. Parque Rivadavia, este, arriba de una mesa de ajedrez, estábamos <risas> entrevistando a, al director de delirium y... Ah, bastante simpático y como nos dijimos que nos íbamos a reconocer porque nos íbamos a encontrar en donde eh, como es el parque eh. el parque, parque sí, tiene la sí. parte central y tiene una estatua de quien, de un prócer eh, de no? Simón Simón Bolívar Simón Bolívar, Simón Bolívar. Uh, bueno, Simón Bolívar, si sí. uh -huh. así que lo encontramos ahí y después bueno eh, armamos la entrevista bueno, ¿podemos compartir eh, al, al, algún fragmento de la misma? bueno Sí, eh, que, que, que vamos a escuchar. Ahora vamos a escuchar una entrevista que le hicimos a Carlos Caimán Camión. Este, ¿sobre... Sí. ¿Sobre qué? Es lo que habla primero sobre, que planteamos. Sobre, sobre su pasión. La pasión del cine, la pasión que le, que le llevó a él. Que le... Néstor, ¿la podemos escuchar? Eh, no, a los seis años. Eh, en realidad, yo quería empezar a hacer dibujos animados. Y me di cuenta, bueno, en esa época, no sé, a principios de los 80 había, en Pájaro Loco, había, había unos spots de, de, de cine, de dibujos animados, y el tipo que, el, digamos, el creador del del Pájaro Loco explicaba cómo se hacían los dibujos animados. Y yo cuando caí, con 6 años, que había que hacer 24 dibujos casi iguales para un segundo, dije, no, esto es imposible. Y bueno, ahí dije, no, no, yo quiero hacer esto, esto, esto y esto. Ah, esto hacen es los directores de cine, listo. Yo qué sé, lo decir. En realidad yo crecí con películas como bueno, el, el futuro, las de Spielberg de los 80, Indiana Jones, los Goonies. Cuenta conmigo eh, que el, el tan denostado cine mainstream, que ya ah, no, el cine comercial es, eh, con ese tipo de cine y las referencias no a seguir, sino directores o, o guionistas que o peli que uno vio fueron esas. Quizás es el cine contar historias. Después el género, creo que sale, al menos del libro salió así, salió comedia, porque el argumento lo conté medio en joda, medio en serio, porque estábamos en la reunión de preproducción de, de mi tesis. Y bueno, y dije, bueno, está, listo, hagamos un largo, necesitás una historia, una historia. Vos, Pablo, yo, caemos en la cuenta que necesitamos un tipo que lleve público al cine, Darín. De hecho, Darín en el proyecto entra así. Hay una anécdota que yo lo no conocí a los ocho años, pero es casi una especie de, es una, es una pincelada romántica al, a, a la historia en general. Yo lo conocí en el 2004, le llevé a Lyon por medio de un amigo a, a Barcelona, y bueno, se copó, tuve tuve la, la suerte o mala suerte de que tipo se, se copara de toque, y ahí arrancó. En realidad nada te asegura, absolutamente nada te asegura, porque que se yo, te, ponerle cifrón con, o sea, tomamos el caso Relato Salvaje vos ponés un elenco eh, de primera línea una producción que no reparó en gastos en absolutamente nada que tiene muchísimo más guita puesta en lanzamiento y demás eh, la estrenás una semana antes de un, no sé, una epidemia de algo o, o andás a ver pero no necesariamente tiene que ser nada, cinco tanques yankees aunque el caso relato salvaje es particular porque le ganó a los, a los tanques yankees y por H o por B o por el tema que puede tomar la, la historia no no es el, el mega hit en el cine no tenés la presión de nada asegurada sin perder de vista que es un arte negocio y la idea es poder laburar de lo que a uno le gusta Y ahí escuchábamos un fragmento de la entrevista a Carlos Caimacamián Carreup, se llama él también, ¿no? Este apellido así... Eh, que no me... Sí. Bastante complicado, ¿no? Sí, sí, sí, estuvimos ahí practicando una regla memotécnica. <risa> ¿Cómo era? Sí, no, no, lo quise agendar en el celular y literalmente no me entró el apellido en el... En el... Son capaz? cosas... Sí, no, no, Caimac. Sino gajos del oficio, <risa> además eh, ahí nos hablaba eh, de esto de que bueno esa pasión empieza desde temprano y bueno hubo tú un, ca un camino de, de búsqueda no de esto de que quería hacer dibujos animados después vio que no era lo que quería hacer hasta que llegó a pensar no eh, a partir de su formación que nos contaba en la escuela de cine de avellaneda eso no no, no no no forma parte de de, de esta presentación, pero sí se los comentamos. Y, bueno, el, el tema es que, bueno, elige su camino y le planteé un desafío desde pequeño a un actor de cine como Darín. Dijo, quiero que cuando yo sea grande me me filmes una película. Y, bueno, lo buscó y Darín tuvo la buena onda y trató de recordarse también, ¿no?, de esa de esa anécdota. Y, bueno, nada, a, apareció en esta película que, que es muy divertida. En primera, quiero aclarar que el... Este, Carlos, eh, o sea, te muestra ya, desde el vamos, que hacer una película no es fácil. Estuvo 12 años buscando, armando, corrigiendo, buscando, y Darín fue prácticamente... Una de las cosas más complicadas que fue llegar a él, uh -huh. porque estuvo enviando mail, carta, todo, con las redes sociales, y consigo. Claro, todo lo que hace una preproducción de una película, ¿no? Porque a veces, bueno, uno puede ser muy famoso y y presentará un ca un casting en función de eh, aparecer en Condi trabajando con determinado director, pero bueno, esta búsqueda fue al revés. Quiero es que... este personaje, lo tiene que hacer determinado eh, eh, actor o actriz, y bueno... Eh, convencerlo y, de, y explicarle por qué es importante inclusive para su carrera ¿no? es que es que es siempre así creo así como por ejemplo en la radio en la televisión en el diario en las películas uh -huh. tipo siempre hay una gran etapa de preproducción y de producción que yo llamaría una pasión porque se ya uno un, capaz que una veces ve el programa o escucha el programa y piensa que es así tá, como sale así nomás y hay un retrabajo atrás y un montón de cosas y justamente mucha pasión para ponerle muchas ganas y comprometer un montón de personas más no porque estos trabajos son ya. en equipo es así, y bueno, convencerlos a lo demás que lo que queremos hacer eh, está bueno, ¿no? y uh -huh. que se sumen a, a esa a esa pasión también de algo de eso hablamos un poquito más adelante, ¿no es cierto? ¿Cómo es el track que sigue en la entrevista a Carlos? ¿Para qué? Um tenemos un fragmento que creo que habla un poquito más de la de definición ¿no? de esta de la pasión del cine y, y esto de, de, de también como sí, cómo se hace cómo, cómo llega y más que nada este algo que quería remarcar es que en, también se demuestra la pasión que tiene que uno puede tener mucho mucho pues eh, medios económicos para llegar a lo capaz que lo consigo con mucha facilidad pero el hecho de de, que, de no tener tanto medio económico y, y así y todo sacrificar eh, tener urgencia, llegar a eso demuestra que es una pasión en serio ¿no? demuestra que, es que no es algo así porque sí exacto, que no es eso porque tiene plata Tal lo cual. sintió sí. ¿Le, ¿le parece que lo escuchemos en primera persona? por favor Dale. para mí el cine es un estado de ánimo cuando vas al cine y, y depende como estés o o, sí, o, o, o o, tu vida o tu experiencia o lo que estás pasando en ese momento, ¿decís? O uh, mirá, de la peli te pega por un lado o entendés algo o, es los, los cortos que uno hace en la escuela es bajísimo presupuesto. Es pedir prestado a los equipos, las luces, laburar o juntar plata lo que sea para, para poder este comprar lo, lo mínimo indispensable para ah, para poder grabar. Eh, el alquiler del flete para llevar y traer la, las cosas no dormir porque tenés que ser el director es el que, el que va, pide saca a su equipo, lo lleva a su casa, lo descarga, tiene que volver a descargar eh, pero sí, pues, la vida del cineasta al inicio de debajo por supuesto. toda esta cuestión del arte que dicen bueno y lo tuyo con qué se hace, con que comés ¿Eh, para qué sirve invertís, guita, tiempo, vida perdés novias, laburos, este, amigos plata, pero el momento de estar, no sé, a las 5 de la mañana, después de estar 15 horas y decir, sí, está, listo, queda esta, y creo que eso, la, la pasión que uno nos lleva es el tema de perseverar, creer en lo que uno está haciendo, porque en definitiva es eso, estás vendiendo espejitos de colores, porque es una cosa que no existe, una película, o sea, como cosa no exista hasta que la, la, la hasta, bueno antes se proyectaba, ahora capaz que la veo por monitores, ¿no? es eso. En realidad si yo me encontrara con, con, conmigo mismo, con, el, con, con mi yo de ocho años, le hubiera dicho es muchísimo más difícil lo que vos crees, pero dale vale la pena, anda, anda, anda por ahí. Oh. Hace ocho años no sos con, si no quiero hacer lo que voy a decir, si sí, a ver yo hace 30 años que que todos los meses de febrero y marzo veo la entrega de los Oscars que son un embole, que está todo arreglado y que es una gran mentira y hace 30 años que yo digo y yo voy a estar ahí digo, algún día voy a estar ahí y, viste, te agarra otro y dice ve el Oscar, si esto es tú, una mentira yo, bueno, digo, yo, eso es lo que sigo viendo y soñando de que soy chico Qué buena, qué buena pregunta. Es una pregunta que hizo Agustín casi al final de la entrevista. Si vos te encontrás con ese niño de ocho años, eh, ¿qué le dirías y demás? Anda por ahí, anda por ahí porque es eh, lo que te gusta hacer. ¿eh? No dejes de hacer aquello que te moviliza, ¿no? Eh, y qué bueno que está. Eh, Agustín, si tuvieras eh, que definir ¿no? sí. esto de la pasión y las cosas que a lo mejor vos ves como realizador, Eh, Nobel, ¿no? Porque es un muchacho que es muy joven, que trabaja la muchísima la técnica de stop motion. ¿En qué te pareces a este director? En primer lugar, eh, que fue digamos uno de lo, uno de los motivos porque me, me gustó el hecho de la película esa Delirium es que eh, trabajan con sin, med sin medios económicos, o sea, en palabras en porteño no había plata, no había, no había okay este y ahí es donde juega la este, la creatividad, claro, la creatividad, ingeniárselas para para lograr para aquello que quiero, quiero hacer, exacto. Bien, bien Contar ahí. Que, historia, que ¿no? no es un impedimento, sino ah, que hay que tomarlo como un desafío, ¿no es cierto? Claro, este ese es ese desafío de decir aceptar el desafío y de superarlo o aceptarlo simplemente este demuestra, como dije antes, <coughs> La, la pasión que uno siente por eso y hablando esto de las pasiones y hay otros apasionados acá en el equipo que les gusta otras cosas como la literatura la tenemos a brenda que nos, que nos va a contar qué tipo de literatura le gusta porque ella siempre me cuenta y los personajes y demás y a mí no me gusta tanto y bueno eh, qué es lo que lees muchísimo y con mucha pasión literatura fantástica uh -huh. ¿y qué te wow. pasó en las vacaciones de invierno? o ¿qué nos pasó en las vacaciones de invierno? Bueno, porque debo contar después algo, estuve casi un mes diciendo no, porque acá en Argentina nadie escribe estos libros porque tengo que comprarlos todos de afuera porque son re caros y evita <risa> acá la profesora, ojeando una revista eh, en la peluquería ve a una autora novel, muy jovencita argentina gracias, Eva. que <risa> hace literatura fantástica la Argentina Tiffany Caligaris exacto y eh, la entre tuvimos el tupé de entrevistarla y conseguirle, cómo fue toda esa producción bueno, ¿ver? quería enviarle un mensaje le envié un mensaje por Facebook de hecho y me lo respondió recién tres meses después pero eh, entré a la página y vi que abajo tenían como logos distintos, además del, del nombre del libro el nombre de otra chica que se llamaba Ma Amalia o Amelia y agarré y me entraba a otra página donde tenías para poner un mail. Le mandé un mail a ese caso y resulta que era la gente. De Queridos ciudadana. colegas, eh, docentes, vieron que a veces los chicos, cuando a veces no eh, están en clase y están eh, consultando Facebook y demás, no están... Eh, no es nuestro caso igual. Exacto. No, me nací <risa> la... Pero a veces, en alguna de, de, de esas veces, es para eh, contactarse con eh, cosas que les gustan y e investigar y en este caso... Eh, a través de este medio o esta red social producir una nota hay otros bueno red... toque, están jugando al candy crash y... mm. bueno pero es un recreito ¿eh? hay que los profesores hacen eso <risa> ah, <risa> esa, esa parte no la sabía palito no palito, vez, palito ¿no? para los profes <risa> no todos somos para vos para vos no, <risa> para vos no <risa> bueno estrella y, y en este y en este caso eh, contanos religio. un poquito más quién es Tijaris eh, eh, bueno. que escribió Y bueno, ¿dónde le hiciste la entrevista? <ríe> fue muy chistoso la entrevista, se la pude hacer en Tecnópolis Porque ella justo daba una conferencia Y bueno, nos acompañaba en Tecnópolis Pero bueno, esta, esta chica es eh, estudiante, no me acuerdo si se recibió o no eh, de, abog de abogada ¿Sí? Y mientras estaba en la carrera, le surgió esta idea Porque ella era una lectora como yo de literatura fan fant ah, fantástica Harry Potter, sí. en esa línea, ¿no? Toda esa locura. Aragón, sí. Uh -huh. Dragones, duendes. Y, bueno, se lo creó la idea de una chica que es media elfo, media humana. Y así bien fantástico, ah. como si fueras... Bueno, eh, le vamos a proponer eh, a, a la audiencia eh, escuchar esta entrevista de, de Tiffany Caligari y después un, le pegamos un recredito, así volvemos y hacemos eh, alguna conclusión acerca de esta pasión que te mueve a vos uh -huh. a leer y me dijeron por ahí que tenías ganas de terminar el secundario, hacer una carrera vinculada al mundo de las letras y escribir, ¿vale? Sí. Uh -huh. creo que estamos acostumbrados a construir muchos autores de afuera Harry Potter, Crepúsculo, los Juegos del Hambre cualquier, o sea, todos los hitazos de literatura juvenil son de autores de afuera así que no, yo tampoco sabía salvo Liliana Budok que sabía la lo saga de los confines que era argentina, era la única que conocía claro. ¿Y por qué crees que tipo, se escriben más libros de afuera y se conocen más los libros de afuera que, que los libros de acá, que los autores de acá? ¿Por qué crees que se escriben? Eh, más que nada, creo, eran Sabas que ya habían tenido éxito afuera antes de llegar acá, entonces creo que al poder éxito que tuvieron de alguna manera llegaron. Y creo que antes de antes de que haya tenido ese éxito de la literatura juvenil, las editoriales de acá tampoco buscaban mucho. Había autores que escribían, pues después yo terminé conociendo un montón, pero o sea, que es más un tema de las editoriales que antes no publicaban y ahora sí. ¿o? Sí, creo, creo que, que parte es las editoriales que antes no antes no buscaban creo que tanto de juvenil y menos menos argentinos y tampoco creo que antes había tantos autores. Creo que se empezaron a Empezaron a surgir más como diciendo, sí, yo escribo, cuando, cuando se empezó a abrir un poquito más el género. ¿Te sentís muy identificada con Adara o con algunos de los personajes? Sí, hay, creo que más que nada con cualidades. Capaz como Azul, que es medio solitario y como que es muy de ponerse una barrera con la gente. Yo a veces sé que, que soy medio así. Con Aiden, que es así como más impulsivo. A Dara me vio cosas de ella, pero al, al ser una situación tan diferente a la mía, al ser que es una elfa y creció como en un mundo totalmente diferente, creo que eso como que marcó una diferencia importante, porque no yo no pasé por todo eso, así que me formó diferente. Eh, ¿Leés totalmente algún libro o estás trabajando puramente en el nuevo libro que se le Eh, no, sí, soy el entrato de, no, de no leer mientras estoy escribiendo, pero ahora estoy... Hay una saga que se llama Plotlines de Richelle Meade, que me encanta, y ahora sale el, el próximo libro, así que me estuvo releyendo los otros libros para, para comprar el libro de ya semana. ¿Qué momento de la historia te atrapa más? Eh... Creo que, tiene, como que toda la historia tiene que tener algo interesante, como que siempre tienen que estar pasando algo, o creo que más que nada lo que más me atrapa una historia son los personajes, como personajes así que tengan mucha vida, o que realmente se sientan como que podrían salir las hojas y ser personas reales por lo complejos que son. Así que creo, creo que lo que más me llama una historia siempre terminan siendo los personajes así fuertes o que tienen muchas emociones. ¿Qué consejo le darías a las personas o chicos sí, que quieran escribir este tipo de historias en el futuro? Eh, primero que sean fieles a los que quiere contar porque a veces, a veces hay muchos chicos que, que veo que los escucho hablar y que capaz se rige más para, para ver que escriben por las tendencias que hay ahora y, y uno tiene que contarlo y quiere contar si tratas de escribir algo porque sabes que ahora tiene éxito es muy difícil que hagas una buena historia y que se animen, yo cuando con Lesata al principio no me animaba a sentarme a escribir o no era persistente y es algo que lleva su tiempo escribir un libro, así que más que nada que, que se busquen el tiempo, que, que no que no se desanimen los días que no le sale escribir nada porque a todos nos pasa Sí, sí, sí, que. sí, Seguimos acá en Hora Libre, compartiendo eh, música tan buena como la de Cerati, acá elegida por los chicos. Eh, ¿Quién la iba a presentar? que estuvimos escuchando? Esto es Cosas Imposibles de Gustavo Cerati. Este... Bueno, bien ahí. Temón. Bien, bien ahí. Temón. Temón. Temón de un disco que se llama Ahí Vamos, ¿no es cierto? Bueno, Brenda, ¿qué fue lo que te gustó y qué aprendiste de esto, de, de hacer eh, una entrevista a alguien que...? Que es un referente para vos eh, No, que bueno, que sí se puede Y que solo tenés que tomarte un año sabático Y empezar a leer No, mentira Que tenés que tener mucha lectura Y este fanatismo no siempre es tan malo Y que a veces con solo tener una idea Podés llegar a grandes cosas Y te pones a hacerlo Tampoco es tener la idea y esperar a, uh -huh. a que las cosas se avanzan Tiffany explicaba que era ¿Sí? una cuestión también de trabajo, ¿no es cierto? Sí Perdón. Salud Estamos hablando en corte de la espontaneidad Y bueno, a veces estas cosas suceden, suceden. Sí, sí, sí, por obviamente. supuesto Y hay que ser espontáneo Exacto bueno, Exactamente Tenemos un, una entrevista más, gracias Tenemos una entrevista más Que se le hicieron a quién, en qué lugar Este, el director, director documental es Ernesto Ardito este, Que nos contaba la diferencia que él sentía Entre lo que es la ficción y los documentales ¿no? que, que está con Lo que es lo ficcional eh, tiene con, Está muy fijado lo que es el guión mm. Mientras que en el documental eh, Se puede desarrollar mucho más Es eh, menos limitado Ernesto Ardito es un realizador que hace más de 20 años que viene trabajando eh, eh, este recurso del documental. Y nos hablaban también también en la entrevista de esto de que no hay límites ¿no? entre el documental y, y acá el tema de, de la ficción, ¿no? que son técnicas que se incorporan para poder contar historias. En esta entrevista también estuvo Galo. Eh, ¿Por qué te gustó vos escribir? me decías cuando terminé la entrevista a mí me gustó mucho hacer la entrevista ¿por qué? ¿qué pensás? Eh, eh, ¿qué te dio el entrevistado que podemos compartir con la audiencia? bueno, a mí eh, bueno, Ernesto Ardite es muy reconocido internacionalmente tiene 18 premios eh, internacionales y no sé, me, me gustó pues hicimos la entrevista fuimos a la casa y me gustó el ambiente cómo nos atendió el que es un tipo tranquilo, no no es apresurado ni nada. Llevamos un poco tarde, tampoco se molestó. No. ¿Y qué hicimos, no? Porque cuando a veces uno llega una cita tarde, no hay que hacerse el tonto, ¿no es cierto que hicimos? Claro. ¿Era justo la hora? ¿Qué hicimos? ¿Lo llamábamos? ¿Cómo fue? Eh, sí, bueno, estábamos... Habíamos tenido un problema, porque me llamaron a Agustín y a mí, nos llamaron a último momento, porque era entrevista de otras chicas que no pudieron ir por porque vivían lejos, no uh -huh. horario. Nos llamaron y... de relevo. Muy bien. <risa> un y, día antes. Y logramos una entrevista como esta. ¿Le parece que compartamos la primera parte de, de qué nos va a hablar Ernesto Ardito? Eh, bueno, nos va a hablar un poco de los documentales y cómo empezó. Dale, escuchamos. Y, y bueno, primero había estudiado ficción Y cuando me encuentro con, con la historia de Raimundo Glazer eh, Me pongo a investigar sobre él Nos dimos cuenta que, bueno, que el documental era lo mejor Sobre todo porque bueno, había que recuperar un montón de películas eh, Testimonios Y a partir de ahí empezamos a trabajar siempre con, con el cine documental eh, Digamos reinventando también el, el, los estilos de narración No es que el cine documental Generalmente, ¿por qué no había estudiado documental en la escuela de cine? Porque a nosotros nos habían enseñado que era, digamos, un, una entrevista en cámara, un insert de una imagen, y que no se podía experimentar con el documental. Cuando empezamos a trabajar en Raimundo, nos dimos cuenta que, bueno, que podíamos utilizar cualquier recurso, que el documental te daba una libertad absoluta, que no estabas restringido. Quizás en la ficción estás como restringido a la historia y... Y a, una, y a cuestiones de producción en el documental es como que todo lo que tenés todo el material disponible y la mesa de montaje es casi como digamos un eh, este, la tela de un pintor podés hacer lo que quieras ahí entonces bueno, a partir de ahí empezamos a, a trabajar siempre en el documental Raimundo fue un documental de montaje la segunda película fue Corazón de Fábrica que fue un, un documental de, de lo que se llama registro directo porque estuvimos viviendo prácticamente durante un año en la fábrica salón de neuquén que es una fábrica tomada por los trabajadores porque cuando la fábrica cerró ellos empezaron a producir sin jefes ni patrones y para contar esa experiencia adentro bueno empezaron a hacer todo un trabajo de, de registro del cotidiano. Entonces ahí fue que después de, de estrenar varias meses en sala y una vez que se pasó digamos Raimundo en canal encuentro con una presentación que le dieron, no, y el impacto que tuvo ahí fue como 10 veces más de lo que había tenido con todo el circuito que había hecho y entonces dijimos bueno el tema acá está en la televisión y así es que empezamos a, a combinar justamente lo, los trabajos en televisión de biografías digamos de personas muy muy fuertes para para, para digamos para argentina no también de que muy fuertes en cuanto al imaginario colectivo como Cortázar, Pizarnik ahora estamos trabajando con la figura de Borges y eso también hizo que eh, la gente se interesara por nuestro trabajo un, forma un poco más, más popular y eso hizo que vieran también nuestras películas que solamente se estrenaban en el cine Farco Satelital y nos podés escuchar también eh, y bajar el programa de la página web que tenemos que es www.programarec.com.ar eh, Ya nos estamos yendo, este programa ha sido muy apasionado donde volcamos muchas de las cosas que nos gustan hacer le agradecemos a Ernesto Ardito que tenemos un montón de material eh, para pasar de él y en especial a Sandra Bonavita que eh, es la profesora de los chicos Tamamos Y, y nos eh, preparó <risa> algo a los chicos para pasar al aire y bueno, eh, cadena de mail ahí, omitimos algo no lo trajimos para reproducir así que bueno, eh, promesa de reproducirlo en otro programa que eh, nos podamos convocar a lo mejor con chicos de otras escuelas y compartir ese material para que bueno, deleitará la y feliz audiencia cumple, y obviamente. feliz cumple también sí, que sí, fue sí, sí, el cumple, sí, cumple de la que profesora eh, <risa> nos tenemos que ir les pido, por favor, que ustedes se van? Es quinto año. ¿Qué se llevarían de la radio, que puede ser un objeto o algo de la pasión que genera la radio? ¿Y por qué? Bien cortito y así nos vamos a <coughs> despedir del hora libre de hoy. Como te dije antes, me llevaría el micrófono porque es libertad. Bien ahí, Tomás. Yo, eh, experiencia. Bien ahí, eh, Nadine, Nacha. ¿Qué te llevarías de la radio? y No, alegría, básicamente. Buenísimo, que no es poco, porque bueno, es uno de un, un, un placer y el placer hay que disfrutarlo también. Este, el micrófono, que como dijo Tomás, y este, todas las experiencias, las risas que todo el grupo este que se estuvo armando, que la verdad estuvo bueno. Gracias Agustín. Seguimos con Galo. ¿Qué te llevarías de la radio y por qué? Eh, bueno, el compromiso y toda la diversión que tuvimos en los programas que realizamos. Un placer compartir con ustedes prenda la, la experiencia y el trabajo en grupo y que me empujen todo el tiempo para que hable el micrófono <risa> bueno así estamos acá con una mano en la espalda para que se acerque del micrófono bueno simplemente decirles buenos días buenas tardes buenas noches esto ha sido hora libre por esta semana los esperamos en la próxima emisión eh, por farco satelital un abrazo a todos y un aplauso.